Comentarte que este programa Euskal Música también lo puedes volver a escuchar tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, el mismo día del 100.8 de FM en Berriozal Ratia, pero eso sí, en redifusión. Y ya sabes que en cuanto concluye este programa Euskal Música, lo subimos a las redes sociales, lo subimos...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 Todo yo en la página de Facebook, facebook.com, barra Euskal Música, Berriozar y Ratia. El programa Euskal Música en las redes sociales. El programa de hoy viene cargadito de novedades. Ya que escucharemos el nuevo trabajo discográfico de la formación del norte de Nafarroa, Escian. Escucharemos el primer EP de Echaya Keroak, el álbum náfragoa con 5 canciones Disfrutaremos de dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para la gente de Nafarroa para Ibakusa Dentro del álbum Oyu Isilaka Novedad también esta semana Neuskal Música el Segundo larga duración para la formación Frenetic, el álbum Boomerang Escucharemos los temas Testigos de la Guerra Y Soy Así Y también disfrutaremos de las bandas Lier y Zartacoka de Tafaya Y por si esto fuera poco, a eso de las 7 menos 5 7 de la tarde Tendremos aquí los estudios de Berriozar y Ratia En el programa Neuskal Música Aparte de la formación de Ibar, puro relajo Para hablarnos de lo que es su cuarto trabajo discográfico, puro relajo, cántale euskera. 15 canciones de versiones y de auténticos eh, temazos de euskera. Hablaremos por supuesto de ese nuevo trabajo discográfico, hablaremos de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos y de muchas cosas más, lo dicho a eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde, con varios de los componentes de Puro Relajo, que lo dicho, nos presentan este su cuarto larga duración, Puro Relajo Cantalusquera.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 Este nuevo trabajo discográfico ha sido grabado en los estudios Bar en octubre del 2016 de manos de Pascal Echepare. Lo dicho, comenzamos pues con la primera novedad de Euskal Música, comenzamos con la novedad de esta formación de Sian y de este nuevo trabajo discográfico. Te extraemos los temas Serotic y Badakite. Música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 y Arich haciendo de todo una banda que lo he dicho comenzó su andadura musical en 2006, este año cumple 10 años y el pasado 4 de diciembre el pasado domingo 4 de diciembre nos deleitaron con un concierto muy especial dentro de la Feria de Durango dentro de la Durango Coasoka con un montón de colaboraciones encima del escenario, y de la formación de Sian que nos vamos con otra novedad nos vamos con la formación Echayak Eroak Naufragoak. Este trabajo es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 y los mencionamos en las letras de las canciones. Así es como se presenta esta nueva mmm, propuesta musical de Echayac, Echayac Heroak, el álbum Naufragoak y de él te extraemos los temas Libre y San Arte y Batukadan. <música> Ero patukatak! Ahí está, el ritmillo de los de siempre, el ritmo de Echayak, ahora convertidos en Echayak Eroak, con este álbum con este EP, decir con canciones, titulado Naufragwag, y de la formación Echayak Eroak, nos vamos con lo que es el segundo larga duración para esta formación de nafarroa para Ibakusa, Oyu Ishilak es el título del nuevo disco de esta formación Ibakusa, grupo de metal alternativo de Iruña, que lanza este nuevo trabajo bajo el sello discográfico de GOR, en este nuevo trabajo nos podemos encontrar 10 nuevos temas, donde la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 barriga La persona alegre y es mi decisión Yo dichoso si acaso no Soy tu papel, mírame de frente, anti magistro, de su gente, pero vientos de... 국민at enten, la egon de lanetari giudizako. Como, como soy tengo mis propias Eta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 ellos Lier de él te extraemos Lurrean Egan y Es Egin Topal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 La formación de Zartaco K Nos vamos con un poquito de mexicanas Nos vamos con la formación Puro Relajo Ya que regresan al panorama musical Con lo que es su cuarto larga duración El álbum titulado más concretamente Puro Relajo canta al euskera Y es que ya tenemos por aquí A varios de los componentes de la formación de Aibar de Puro Relajo Que han venido a presentarnos lo que es su nuevo larga duración, así que escuchamos uno de los temas incluidos en este su nuevo larga duración y enseguida entramos a hablar de este nuevo trabajo discográfico, de la trayectoria musical y de muchas cosas más con ellos con puro relajo Música Iztebizi naiz eta ikoban intzore Badaukat bihotzia hain bat atxekabe Maite bat maitartzen de baina naren jabe Sekulan Baten lekuan, mi jama niitusten. Suuretsako maitia, isan polita no la será visible sorciego una edad etait u Sonando el tema triste, b c 9 un tema incluido en lo que es El cuarto trabajo discográfico para la formación uh, Puro Relajo de Ibar El disco lleva por título Puro Relajo, Canta a la Euskera Y para hablar un poquito de la trayectoria de la banda De los discos que han editado De los muchos conciertos que ya han realizado Y de muchas cosas más Tenemos en los estudios de Berriozar Ratia En el programa Euskal Música eh, A Jorge Arrachaldeón, buenas tardes Buenas tardes Álvaro eh, Para comenzar vamos a irnos un poquito al pasado de la banda Los inicios de Puro Relajo Cuéntanos un poquito esos inicios cuando se forma Como formasteis la banda? Sí, mira, en el año 2013 o así, hay una cena popular que hacemos en Aibar, en el pueblo origen de Puro Relajo amigos de las mexicanas, allá nos juntamos hasta las 6 de la mañana o la hora que nos dé, a cenar, a cantar mexicana, rancheras, cada uno sacan pues un instrumento el, la guitarra, aparece por ahí un acordeón, trompetas y demás, y aquello se, se junta mucho ambiente, y uno de los componentes, yo Diosu concretamente, el trompeta Tuvo la feliz idea, digamos, de, de decirnos vamos a hacer un grupito, sin más, para para ensayar un poquito, para que estas cenas sean un poquito más eh, más divertidas y más entretenidas, con una música un poquito más elaborada. Y fíjate que desembocó pues en lo que es ahora mismo el grupo y ya trajo pues todo lo que ha traído. Eh, una cena que sigue haciendo en un bar, dos sí, años. Sí. Exactamente, sí. Además te va cada vez a más. Casi ya no cabemos en el restaurante cada año que vamos. Y bueno, está muy bien, la verdad. Hay un ambiente majo. Eh, puro relajo, nombre que disteis a la banda ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado especial? Sí, barajábamos varios nombres igual más clásicos Para mariachis más clásicos o así Recuerdo ¿no? incluso los cazaguates Que hay, un, hay unos compañeros que se llaman así Barajamos ese nombre, ya estaba acogido Y nos dio por, por pensar en una, en una expresión Igual surgió por, por la canción de los guajolotes Hay una canción de los guajolotes en la que dicen esta expresión Dicen puro relajo Es en la canción de Isumisión Concretamente Y bueno, la, la expresión de su origen es una, en, en su origen es mexicana, incluso sudamericana. Quiere decir puro relajo cuando estás de fiesta. El rato de relajo es el rato que no estás trabajando, de ocio. Y bueno, nos venía bien para nuestra formación. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar del arte la formación, eh, ¿algún grupo se ha influido en hacer ese estilo de música? ¿O ya lo tenéis ya pensado de sobre? <risa> pues viendo el tirón que tenían las mexicanas y que los pueblos y así programan mexicanas y gracias que todavía siguen haciéndolo y, y hay un montón ahora de, de grupos de mexicanas, Pues eh, estaba cantado que las mexicanas, además, algo que, que siempre las hemos escuchado, aunque hemos estado en formaciones de todo tipo, de otro tipo de músicas, y estamos todavía algunos haciendo incursiones en otros en otras músicas, pues las mexicanas siempre han estado ahí, siempre las hemos trabajado, nos han gustado. Y, y fíjate, el grupo de referencia que te podría decir es uno que ya no existe, que sería el dúo gala, uh -huh. que sacaban un montón de cintas en aquellos tiempos, eran de Aragón y de Zaragoza y por ahí. O sea, de Zaragoza, quiero decir, de La Rioja y de no, Aragón. Claro. No, no, no. <ríe> Y nada, pues ese grupo seguramente es de los que más yo he escuchado Y algunos miembros del grupo también, de los que más hemos escuchado eh, Tenéis ya con este cuatro discos en el mercado eh, Vamos a hablar un poquito de los tres anteriores Un repaso por los discos, la aceptación que ha tenido al público uh -huh. Cuando salieron, un poquito por encima Vale, pues mira, te diré, el primer disco salió en junio del 2000 Mayo del 2014, una cosa así Que acabamos de estar apenas un año con el grupo Y en invierno nos animamos a meternos a grabar Poco por experimentar, porque tampoco sabíamos la, la repercusión que iba a tener. Pues lo clásico, un grupo hace es, venga, vamos a probar a hacer un, un CD. Y tuvo tal aceptación y se empezó a vender tanto, y la gente hablaba también de él, que, que nos animamos en el siguiente invierno, pues era uno más uno, dos, vamos a por otro a ver qué pasa. Y más aceptación todavía, más expansión del grupo, más ventas, más, eh, no sé, era todo, todo, todo fluía muy fácil y fuimos a por el tercero. Y ahora sí que nos hemos metido en este cuarto, en pleno verano, en plena gira de estar, venga a tocar, pues de vez en cuando al estudio, a, a seguir grabando este trabajo un poco más especial y diferente de uh -huh. los anteriores. Eh, ¿Qué diferencia encuentras entre los inicios de Puro Relajo, la evolución que ha dado un poquito a la banda? Pues fíjate, lo musical, eh, desde siempre venimos de, de estar mucho en, en la música todos, ¿no? aunque el, el, la formación es reciente. En el mundo de la música todos hemos estado por separado mucho tiempo, en charangas, en orquestas, en un poco todo eso. Y en lo musical, el, el tocar y tocar es lo que te hace más empastar. Y nos dice mucho eso, que musicalmente empastamos muy bien, que aquello suena muy contundente, solo somos cinco, no tenemos percusión y, sin embargo, pues las canciones caminan, la gente entra en bailarlas, en cantarlas, en, en escucharlas a gusto, con agrado. Y en eso sí que yo creo que tocar y tocar, claro, si tienes al final una media de... Pues, el año pasado tuvimos 50, este año 70, es que son muchos conciertos al final y te hace que empaques mucho más con el grupo. Eh, Puro Relajo, Canta la Euskera, nuevo disco de Puro Relajo, de reciente publicación. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio. Uh -huh. Mira, pues la, la idea esta la tuvimos ya desde el segundo disco. Se formó la idea de, de los dos primeros discos tuvieron mucha aceptación le, los discos como tal. Y a mucha gente, especialmente del norte de Navarra y del País Vasco, pues les gustaban especialmente las canciones que habíamos hecho pues versionando las los clásicos de euskera apenas eran dos o tres en estos dos primeros discos y era tal el, lo que nos decían que les gustaba que les llamaba la atención, que les llegaba que les que les gustaba que nos planteamos el hacer un disco entero con, con música con música vasca y lo aparcamos un poco porque quisimos el tercer disco todavía seguir haciendo un poco la misma fórmula de mexicanas ya teníamos una cartera, digamos, de público que, que nos seguía y que seguramente iban a esperar otro disco más parecido a, a las mexicanas y lo dejamos para este momento Y es ahora cuando ha sido la oportunidad de hacerlo y lo hemos hecho. Y bueno, ha sido un proceso, pues ya te digo, un poquillo duro a veces porque estábamos a la vez tocando y a la vez en el estudio de repente, en pleno agosto, te metes en un estudio a grabar una canción de euskera un poco lenta que es más pensada igual para el invierno y a veces nos descolocaba aquello. Pero pero muy bien, nosotros le damos muchas vueltas a las canciones, las trabajamos mucho, mucho uh -huh. muchísimo, yo creo que está demasiado. Eh, ya veo que habéis tenido bastantes colaboraciones en este disco. Sí, sí. Siempre hemos querido que en los discos haya alguna colaboración y de este ha habido varias, tanto instrumentales como, como vocales. Hemos tenido a la Coral de Lord que hace una canción que se llama La balada norirlandesa. Es una canción en francés y con la Coral le hace, bueno, le hace le engranda la canción, yo creo, le engrandece, digamos, uh -huh. la canción y ha quedado muy bien. Y luego contamos con el de siempre, iba a decir, porque es un pianista de Aibar que nos ha acompañado también en conciertos, a veces en auditorios, que se llama Ser Arbeloa y que al piano hace un par de temas, hace Salvador René y, Ochean, y también Maite, Maite Rock le llamamos porque es una versión del Maite, Maite de toda la vida, pero un poquito con rock. Eh, hablando un poco de los temas que se incluyen en el disco, hay clásicos como el Agur Subero o el Aitor eh, hacer hacernos un pequeño repaso de lo que nos podemos encontrar en este disco. Uh -huh. ¿Se han quedado temas fuera? Pues sí, sí, seguramente se han quedado temas fuera porque siempre, bueno, entre que tenemos un grupo de WhatsApp, de las redes también interno, pues nos vamos metiendo temas allá. Venga, pues ¿qué, qué os parece que versionemos este o este otro? ¿Los vamos escuchando? Pues yo creo que este siempre buscamos que los podamos llevar a nuestro terreno, ¿no? que nuestra instrumentación pueda sobrellevar el peso de lo que es hacer un tema a veces sin percusión, dices, parece que hay Tormera, no puedes llegar a hacerlo sin percusión ¿no? un tema que venía del rock, aunque tiene también una versión con un cuarteto de cuerda, me parece espectacular, la versión original de Erzainak y la prueba de este disco para mí personal ha sido eso que podemos hacer dos o tres temas que podrían de ser rock o pop rock y sin percusión los podemos llevar adelante y tienen caminan y, y están han quedado bastante dignos, yo creo que bastante bien, a mí Ahora, a mí gustan han sido de los de los más fáciles de escuchar. ha sido muy difícil cambiar de, digámoslo así, de ritmo. Eh, como ya veníamos haciendo alguna incursión de estos temas en los otros discos, no sé, se no será tan no era tan novedoso para nosotros, ¿no? Era algo natural. El que de repente en vez de ser un tema o dos como había sido en otras ocasiones, sean de repente 10 o 11, eh, bueno, 10 o 11 concretamente en oscura, luego hay un par en castellano, otra instrumental que es la polonesa uh -huh. y este tema en francés que te digo. Y entonces sí que ha podido ser un poco diferente ¿no? al trabajarlos y tal, pero le hemos querido dar unas vueltas a los arreglos y yo creo que es un disco que, que merece la pena escuchar porque, no sé, tiene unas, las mismas versiones de toda la vida, canciones de toda la vida, pero hechas... Llevadas a un terreno un poquito diferente, que creo que puede ser curioso uh -huh. de escuchar. En algunos temas nos encontramos como por ejemplo, el tema en francés, con la colaboración especial. Eh, ¿Cómo surge este tema y la idea de traer esa colaboración para, re para la realización del tema? Uh -huh. Pues, como te digo, por el grupo así interno que tenemos, siempre nos vamos pasando canciones que nos parecen interesantes. Y en este caso, Chuma, el acordeonista del grupo, dio con esta canción. Era una versión de un francés, Renault se llama. Que la canta todavía, de hecho, y es una canción que la grabó él ya en, en sus tiempos, en los años, creo que 80 o así Que le estuvo viviendo en Irlanda y es una balada norirlandesa De aquella tierra y que hablaba un poco de, de la libertad y demás A él le gustó, la hizo la versión en francés, nosotros nos gustó esa versión Y la quisimos hacer para nosotros Y de alguna manera la, la secuencia de la canción es como tres veces, tres bloques de lo mismo Entonces un coro que de repente a mitad de canción entre haciendo unos ligeros U's y después más adelante ya rompa más y haga más melodía le engrandecía mucho la canción y bueno tiene un vídeo incluso lo se puede ver y y el resultado quedó muy bueno y A través de... Bueno, bueno, parece que estoy aquí hablando como, como si estuviera, como si no fuera objetivo no conmigo mismo. Pero no, la verdad es que como nos gusta mucho la música, me apasiona sí. hablando y me, me gusta escuchar lo que lo que hacemos. Y, uh -huh. y cuando el resultado es agradable, pues hay que decirlo también. Como bien decías, tenía tiene un videoclip que... Cuéntanos un poquito de cómo se grabó la realización un poco del videoclip. Sí, nos fuimos ahí a Tierras de, de Bayona porque la canción pues eso nos, nos recordaba un poco a la versión original que es en francés ¿no? y quisimos darle ese toque francés al vídeo y en Bayona pues teníamos esas casas típicas francesas con esas ventanas rojas y verdes y, y allá anduvimos un día entero con la coral liamos a toda una coral la de lord que a la que estamos pues, muy agradecidos evidentemente a través de david que vive por ahí cerca ...y bueno, se, se sumaron con mucho agrado... ...además están muy contentos con cómo ha quedado todo... ...están encantados... ...y fuimos allá y, y grabamos el vídeo... ...fue una odisea, un poco como cada vídeo... ...pero bueno, el resultado al final es es lo que vale... ...y creo que ha quedado bastante bien también. Y no podía faltar otro tema, el tema de La Polonesa... ...un tema que salió ya hace unos meses... ...ya lo podíamos ver en YouTube... Sí. Eh, ...¿cómo se os ocurrió la idea de realizar este tema? Pues esta... ...esta idea era, bueno... los eh, ...no sé qué pasa con, con los niños... ...la verdad, que desde el primer disco... Hasta ahora Siempre nunca habíamos pensado Que nuestros discos Igual nuestra música La fueran a escuchar Tanto los niños ¿no? Primero dices Bueno pues eran los del pueblo que, que somos del pueblo Les gusta escucharlo Luego ya te vas enterando De que más madres y padres Te van diciendo Que están un poquito ya hasta el gorro Porque el hijo Siempre está pidiéndoles el disco En, en los coches y demás En los viajes Y dices, bueno, pues cómo agradecer a los niños que no sé si es que hoy la música es demasiado prefabricada y ellos mm. igual la entienden como más natural, ¿no? Escuchan y entienden lo que oyen, ¿no? Un acordeo, unas trompetas, algo sencillo de escuchar y quizás por ahí conectan. Y entonces dijimos, pues bueno, que mejor que la polonesa, que es un tema de despedida de los gigantes con, lo, con la obsesión que a veces tienen los niños con los gigantes y demás. Y surgió la idea del vídeo, que creo que fue de Fermín, que es el que nos hace los vídeos, de ponernos ahí un poquito en gigante y aprovechando unas imágenes que también grabó en su día de, de una concentración de gigantes en la Plaza del Castillo, pues ahí quedó el vídeo también, muy curioso y un vídeo que... Dos minutos y muy ameno de ver. Eh, antes de hablar de los conciertos, de los directos, si te parece, Jorge, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál te gustaría escuchar? Ahora a para... mí ahora mismo, por por ejemplo, en esta tarde, no tranquilamente, de invierno, pues me gustaría mucho escuchar Nere Rico, que es una canción de Benito Lertchundi que bueno, en la letra habla de piropos a una, a una chica de un pueblo y que me parece una canción muy bonita, muy bonita, muy sutil en su origen, eh, la original de de Benito Lertchundi que venía a ser el Leonard Cohen casi de, de, de estas con su voz grave y sus arreglos pausados. Y en este caso la canta Chuma la cordonista, yo creo que le da un toque dulce y muy muy bonito a esta canción y es la que ahora mismo te aconsejaría escuchar. Riko, neska txamaite Ahoz koloreza etiuzna horla zantzen Ixaso garden lurgozoko landare Kresararen usan zeru kolore Nere diozaren taupaden brazia dut kantatze Mioz min bere egun sentila erri so fritu garen launia ipuizaren estia Re kagar bie, kantu bichia Udazke li zune, saude Chaskel dira leu quiso sentoria idosao amo diosco senti penaren acha sure espanienta llora tu so no se coinceta Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Jorge de la formación Puro Relajo en el programa Oscalmúsica de Berrioza y Ratian. Vamos a meternos, si te parece, hablar un poquito de los conciertos. ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vais a incluir los 15 temas de este o vais a meter clásicos de discos anteriores? Pues seguiremos, seguiremos en realidad con el repertorio que hacemos ahora, que es bueno pues un 80%, 70 mexicanas puras y duras, luego alguna versión en euskera, algún tema latinoamericano. En ese sentido no vamos a cambiar. Y sí que incluiremos algunas de estas canciones, pues las cambiaremos por aquellas que hacíamos en euskera, las hacemos ahora estas nuevas, porque al final del mundo de la mexicana no nos hemos ido y seguramente más pronto que tarde volveremos a sacar pues un nuevo disco de, de mexicanas puras y duras. Y ahora, pues eso, lo que te digo Incluiremos alguna de estas, por supuesto Y tanto de mexicanas, también nuevas, de los últimos CDs eh, Solemos ir cambiando para que no sea siempre lo mismo Y por ahí andamos Desde 2014, que salió el primer trabajo de eh, Habéis estado actuando en un montón de lugares ¿Algún lugar especial para la banda que guardáis con más cariño? Berriozar, aquí mismo <ríe> Aquí mismo, en esta misma plaza que acabo de pasar Estuvimos tocando Y bueno, cariño, le tenemos a casi todos los conciertos Y... Fíjate, hay pueblos pequeños en los que estás, que son pueblos pequeños, pero que se forma un ambiente tan familiar y tan cercano que da gusto, ¿no? Eh, nombres ahora mismo, si te empezaría a decir, no pararía, pero eso, a veces, eh, sitios grandes a lo mejor igual que parece que va a ser más más interesante la actuación, uh -huh. pues a lo mejor si hay cierta distancia, lo que sea, se queda un poquito más normal, ¿no? Son actuaciones buenas al final. Pero en sitios pequeños y recogidos a veces estamos muy a gusto y cercanos sobre todo. Depende de la cercanía, que esté la gente y la gente lo animada, que esté el horario. Hay unos cuantos factores que, que afectan y estamos encantados con casi todos los sitios uh -huh. en los que vamos. Eh, Jorge, de puro relajo, ¿se acuerda del primer concierto que dio? Eh, Como sí, grupo. Sí, <risa> sí, sí, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Fue en nuestro pueblo, en Aibar. Fue un, conci un concierto un poco accidentado y había mucho cierzo, hacía viento y se nos iban los gorros allá. Y bueno, pues como primera experiencia estuvo muy bien, la gente respondió, estaban ahí viéndonos, no sabíamos nada de lo que iba a ser esto y lo que sí tengo que decir que a poco que, que le des, nosotros intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos uh -huh. y me he fijado que la gente, el público en general responde de una manera de exagerada, o sea, no estoy... Yo, a mí me sobrepasa la verdad, ¿eh? me abruma digamos el, el, la respuesta de la gente, la gente te dice unas cosas maravillosas y es muy maja y responde, canta, baila. Y eso, de verdad, es que no tiene precio. Yo creo que es lo que nos vamos a llevar de este grupo cuando seamos ya mayores. <risa> eh, de los 15 temas que se incluyen personalmente, no te voy a decir con cuál te quedarías, pero sí algún tema que resalte algo más de los 15 que componen uh -huh. el disco. Pues fíjate, eh, me gustan casi todos, ¿no? Y, bueno, todos realmente me gustan. Pero sí que, por ejemplo, cuando... Estábamos terminando la elaboración del disco y todavía teníamos tiempo de grabación y aún estábamos a expensas de tener algún tema más. Surgió el hacer algunos temas un poco más rápidos y entre ellos surgió el clásico este menos reciente, o sea, más reciente, menos eh, clásico, digamos, que los anteriores, que es del 1990, que es del tema de Erchainak, que se llama Aitormena y que como te decía antes, supuso un reto pues sin batería cómo podemos llevar este tema a nuestro terreno. Y la verdad es que el resultado es un resultado que nos agrada bastante a todos y es muy fácil de escuchar y este sería yo creo que, que uno de los temas que más a gusto escucho en mi casa con los cascos. ¿no? Uh -huh. eh, la gente que nos está escuchando y le gustaría conseguir el disco, ¿de qué forma se puede conseguir? Ahora mismo lo más rápido sería por internet en este momento, pero ya, por ejemplo, hoy mismo estamos ya peinando a la zona norte de Navarra puntos habituales de venta que tenemos Que con simplemente contactar con nosotros, si lo quieren coger físicamente en algunos sitios, pues tenemos ya en Pamplona, en la sidelería Caliangora, en Lady Ideas, por ejemplo, que es una, una tienda que hay en, en la avenida de Villaba. Y bueno, algunos puntos más. Con contactar con nosotros en privado por Facebook podemos darle alguna facilidad de dónde, dónde conseguirlo. ¿Y los demás componentes de puro relajo son? Son chuma Chumagayues, al acordeón. A las trompetas tenemos a Eneko Yrigoyen y a Yosu Burguete y al bajo tenemos a David García que es mi hermano y yo mismo que soy Jorge García ¿y algo que me haya dejado que quieras decir para ir terminando la entrevista? sí agradecer a todo el mundo al público y la respuesta ya te digo y el feedback que nos dan agradecer también a, la, a, la, a mi hermano que es el que hace los vídeos a RDM Films que nos hace los vídeos y yo creo que es un un punto muy curioso que tiene el grupo que tiene un montón de vídeos la, puedes pasarte por su canal y ver un montón de vídeos y eso pues hoy en día claro teniéndolo como quien dice en casa tenemos la facilidad de estar con él y, y nos hace muchos vídeos Y luego quiero agradecerte y pedirte disculpas aquí públicamente a ti Álvaro y a la emisora porque fue la primera entrevista que hicimos en Puro Relajo presentando nuestro primer disco, fue aquí es una cosa que nunca vamos a olvidar y sin embargo, para la segunda, para la tercera sé que ha habido contacto y ha habido interés de, de que viniéramos uh -huh. y por lo que sea por H por B, por mil cosas, por estar muy liados y lo hemos tenido en la cabeza muchas veces ¿eh? lo hemos hablado, tenemos que ir allá, por favor y al final ha sido hoy y mira, pues por lo menos aquí estás, perdonado, estás perdonado <risa> <claro>. <risa> para el próximo eh, obligado, eh <risa> Oye, <perfecto. risa> pues si te parece vamos a acabar con otro tema que nos quieres recomendar del disco Vale, pues eh, Aitor Benaera, ¿no? El que habíamos hablado Eso es Eso es, ah, vale Pues perfecto Muy bien Pues Jorge, es que Casco Vale, muchas gracias eh, Gracias eh, por haber venido Suerte uh -huh. con el disco Suerte con toda la trayectoria musical Y a ver si nos vemos prontito ya Con un nuevo disco Seguro que si sí, el siguiente Aquí estaremos Muchas gracias a ti, Álvaro Y a toda la audiencia Que nos esté escuchando Pues un saludo para todo el mundo <música> estera betiko garayonena asken finia giza ki otsagara bare aremos uda berri berririk esguretza Denbora gaurrera eten gauria, ta orain ez zineutzi izan gineara. Rutinaren morro jakti urtugara, lastan alembaino lenaz kagaiteza. lehen baino lehen azkagaiko eza. Oh, hartu gabe arrunt, bilakatu da. Oh, hartu gabe heldu, gara mugara. Jautzi zaigu gainera Maiti alen baino lehen azka gaiteza Ez dakibun ondagoen oberena Bila dezagun beste lekuetan Bai, zindagizu Ez dizu dala inoiz gezurrik, ez zareta, zaudeziun, ez zirizan dozaitu daraz du inoiz. Aitotzen du, izan zarela ene bizitzaren ponena, baina horren, maitialen baino lenazka daitezun.